10 de la mañana, 5 minutos. Una mañana con muchos diálogos, con muchas miradas de la realidad de distintos ángulos, como nos gusta, para cerrar este mes de junio y recibiendo en el estudio eh, nuevamente. Anda por acá, escapando del aprovechando el verano del hemisferio norte. Llega a nuestro frío, el tacuaremboense Jorge Mafú, escritor, investigador uruguayo, radicado hace años en Estados Unidos. Eh, hemos conversado con él vía internet también desde allá. Buen día, Jorge. Un gusto recibirte nuevamente. El gusto es mío siempre de estar en esta la histórica 36 centenaria. Mm. Estás de, de, a, en, en las vacaciones, digamos, que corresponde al hemisferio norte, eh, ya por volver. Sí, eh, pero en realidad sigo dando, nada más que, que en verano a veces se dan algún curso online y yo aprovecho de darlo. Ah. Eh, son más internacionales, pero también me da esa posibilidad de, de hacerlo a la distancia. Entonces... Eh, <risa> Sigo trabajando en distintos niveles claro. uh, y, y disfrutando del, de la actividad y de la familia, obviamente. Seguro, seguro. Me encuentro con las raíces tucumánboenses también. también y Montevideo también. Y Montevideo Segur, también. Seguro. Estás eh, recordarnos dando clases. Estás en el estado de Florida, como sí, ese, ¿no? Sí, es, la en universidad Jacksonville, es Jacksonville University uh -huh. y al norte de Florida, una ciudad de Jacksonville que es un millón y algo de habitantes. Eh, Ahí seguimos. En la, eh, por supuesto, la, la audiencia te conoce de tener una actividad prolífica tanto en columnas como en libros. Siempre te estaba preguntando cuáles eran los últimos y están, cuesta ponerse al día con las distintas ediciones. Pero puede decirse que también que venís reflexionando como en un cierre de etapa a nivel del poder en Estados Unidos o una o una etapa nueva a nivel del núcleo de poder estadounidense. Sí. Ah, de hecho, el último libro, que no son de esos libros que uno puede decir centrales, orgánicos, como La Frontera Salvaje, sino aquellos que uno va escribiendo un poco en paralelo, que se llama Teología del Dinero, retoma un artículo que había publicado en el 2001 2002 aquí en, en la República, ¿Mm? en la Bitácora República, antes cuando se podían escribir artículos largos. y ¿sí? Después fue... reduciéndose achicándose sí, en el Huffington Post una vez me dijo me, me, cada tanto me pedía menos una vez me dijo 700 pa, eh, palabras no más y yo digo pero no están imprimiendo no es que los lectores no leen más de 700 pa, eh, pa, ah. palabras ya o sea, no es el límite del papel el exacto problema. exacto y yo le decía bueno la próxima les envío eh, emojis o emoticones ¿no? <risa> exacto sí claro <risa> eh, en esa época es que se escribían un poco más largos eh, y, y, y, y precisamente ese artículo uno de los artículos era teología del dinero a ah, en la cual reflexionaba sobre el poder del, del dinero como elemento de fe, que Bien. es el dólar ahora está más en el tapete sin embargo, eso lo han estudiado economistas estadounidenses como el gran economista Michael Hudson que escribió Superimperialismo en el 72 y ya eh, había reflexionado sobre, sobre cosas obvias es decir, cómo se tra el Estados Unidos Washington, mejor dicho, eh, transformó el superávit en déficit Eh, cuando elimina el sistema Bretton Woods eh, uh -huh. la convertibilidad en oro ¿no? entonces el, el dólar se convierte en una divisa fiat, es decir, hágase uh -huh. el, en, eh, y hoy en día ya ni siquiera se imprime papel porque el papel, el, lo que se llama el señorío que quería implementarlo, adoptarlo mi ley en Argentina, es apenas un 3% ¿no? 3% el 3% de todo el dinero, es que de hecho l, eh, la creación de dinero es, ha sido uh, orgiástica Uh -huh. eh, tanto que hay más dinero creado que eh, lo que eh, equivale a la economía del mundo. Varias veces más dinero creado. Uh -huh. Y eso se crea en los bancos, eh, grandes bancos privados de Estados Unidos a través de créditos, a través de compras de bonos, del tesoro. Um, eh, y es una forma de robo. Uh, eh, hay, hay, hay un economista eh, irlandés franco-irlandés, pero de 1750 uh, antes de... de De Adam Smith, cuando sí. publica en 1776 uh, The Wealth of Nations. Y él decía uh, que la creación de dinero, eh, eh, cre oh, podía crear, creaba inflación, eso es obvio. <coughs> no cuando tienes la divisa mundial como Estados Unidos, la inflación se distribuye en el resto del mundo. Pero él decía, lo, de los primeros beneficiados son aquellos que están cerca del poder. Eh, claro. eh, porque le, le, es, es obvio le, cuando se imprime dinero el, la, la ola expansiva como un efecto de onda eh, eh, de la inflación toma un tiempo entonces eh, supongamos que la inflación hoy es, es eh, 4% y yo mañana eh, creo, imprimo o creo sí. dinero digital, eh, yo voy a estar, voy a tener ese dinero a, con ese valor inflacionario de 4% pero ese dinero va a crear supongamos un 10% Pero cuando yo compré y e invertí todo, eh, es, la inflación era 4, con esa masa de dinero nueva. <risa> y, y después los pobres o los trabajadores van a toma, van, van a recibir ese, ese, esa liquidez de dinero cuando eh, ya la inflación eh, está alta. Uh -huh. Y además van a van a comprar alimentos, que generalmente la inflación es, es, es diferente, tanto para consumo como para productos de lujo, por ejemplo. No es lo mismo la inflación para los ricos que para los pobres claro. en ninguna parte del mundo. Nada más que un, siempre se hablan de promedio. Es como decir el, el promedio de tal país eh, eh, x por cien, eh, x, eh, por ejemplo Estados Unidos creo que anda por los 70.000. mil. Eh, sí, pero eh, eh, 70 mil porque el, el 0,1% tiene billones y billones de dólares. Exacto. Eh, y la, la gran masa está endeudada o, o, o gana 30.000, mil, por ejemplo, en un, y no le da porque los claro, líderes son. Claro. Así es el promedio, dólares. queda precioso, sí, pero. Pero no solo eso, la, el, los aquiles son altos. Eh, pero no es todo. Eh, si la educación es cara, la salud es cara, es decir, está todo privatizado, entonces estornudas y tenés que pagar algo. Tienes que pagar salud, eh, tenés que pagar seguros, seguro de la casa, seguro de termitas, seguro de. por si tenés, te caes en la calle. Entonces, eh, a, al final del día están todos endeudados, eh, o la gran mayoría, eh, y. Y además, como está la cultura del consumismo, eh, que, que presiona, sobre todo a través de los niños, presiona que se consuma más y se endeude más, es un ciclo vicioso. Porque si no se consume más, una economía basada en el consumo, no en la producción, como la estadounidense, la, la, la, el, el, el PIB o el Producto Bruto sí. Interno eh, está ahí, decrece o algo. Y todo se mide por la inflación o el Producto Bruto Interno. Pero son promedios. ¿eh? ¿Recuerdan como alguien... Dijo si Bill Gates entra en este, en esta, en estas salas, nos convertimos en promedio todos millonarios. <risa> seguro, sí. seguro. Pero, pero no es la realidad. Los promedios sí. son muy engañosos. Sí. Es este tremendo. Yo, hay una serie que se puede ver acá. Creo que está en Netflix que es este eh, New Amsterdam, del mm -hmm. hospital que se llama, basado en un hospital que existe en Nueva York público. Mm -hmm. Ese tema de la salud mm -hmm. que muchas veces no se sabe con Estados Unidos dando clases siempre de derechos humanos en sí. América. Impresionante. Mm -hmm. Eh, la, la mercancía que es la salud y, y, y los límites de acceso en ese sentido denuncia bastante esa serie en eh, lo que hacen los médicos intentando porque lo que vos decís cualquier mm. problema de salud le significa una deuda de por vida sí. a un trabajador promedio sí sí eh, y, y cualquier tipo de seguro el, la mm. salud es un seguro pero además el estar privatizado el, la, el el el concepto y, y hablamos un poquito antes el, mm -hmm. la, ahí afuera el, el, el, con el tema de las AFAP acá, etcétera el concepto de los que los privados lo hacen mejor es muy relativo eh, eh, y de hecho hay, es necesario distinguir a qué privados nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo a pequeños eh, emprendedores, a pequeños empresarios, que generalmente, claro tienen que competir y crear cosas y producir. Pero si estamos hablando de las grandes corporaciones, la, la tarea de ellos es eliminar toda esa competencia. Ellos no compiten, eliminan la competencia. Entonces el, el privado eh, el objetivo del privado no es, no es ofrecer un servicio. naturalmente en un, en un sistema capitalista es eh, obtener beneficios y el beneficio a cualquier costa beneficio eh, presionando políticos beneficios eh, corrompiéndolos legalmente con donaciones a, a los políticos um, eh, exterminando como atilas los pequeños eh, comercios los pequeños eh, negocios eh, y luego imponiendo un oligopolio es decir eh, el objetivo siempre va a ser maximizar la, la los concentración beneficios concentración también bueno también. eso genera concentración pero el, el objetivo principal de cada empresa, eh, y no importa si el, el, los que están ahí son buenos o malos si son buenos padres o malos padres sí. eh, no importa, sí. es, es, es su objetivo ¿sí? Sí. si tenemos que somos gerentes de Philip Morris ¿sabem? o Coca-Cola, sabemos que vendemos muerte, sí. pero cuál es el objetivo, si yo salgo de ahí va a venir otro y me va a reemplazar, el objetivo es maximizar las ganancias, y en esa maximización eh, es, eh, eh, se explica por qué la salud de Estados Unidos eh, es tan cara Y, eh, y bueno, edificios muy modernos, eh, la, la, la, la investigación, hay que separar claro. la medicina de, de ciencia, ¿no? La medicina es una profesión, no es, no es una ciencia. Uh, ahora, los científicos en medicina eh, sí hacen un buen trabajo, uh -huh. bastante independiente, aunque también tienen presiones de, de donaciones y de corporaciones. Pero hacen un trabajo científico que muchas veces está en contradicción a la praxis eh, médica. Pero ¿qué pasa? La praxis médica, por ser una profesión, y por ser una profesión en un sistema eh, mercantilista, está bajo presión de la farmacéutica, claro. de, de todos esos aquellos que hacen más dinero a partir de esa profesión. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, una, un remedio que, que en, en el costo etcétera, cuesta dos o tres dólares, es absolutamente común en Estados Unidos que personas que necesitan incluso jóvenes que necesitan una determinada medicación mensual el costo de eso and, puede andar fácilmente entre mil y dos mil dólares por mes sí. y, y, y estamos hablando de, de, de algo elemental, básico entonces eh, la, la privatización en ese caso claramente lo hace más caro y no más efectivo um, y ese es un gran problema por, y, y explica por qué la, la salud en Estados Unidos es tan cara Eh, está bien, la gran investigación se, en gran medida se ocurre ahí porque hay recursos y claro. los científicos de todo el mundo van ahí, la mayoría de los, los inventos y, y aportes son extranjeros eh, eso es parte del, del sistema global pero a, al mismo tiempo todo eso es eh, acaparado secuestrado por las grandes corporaciones que luego pasan todo ese costo a los o, la clase media claro. y, y nadie va a decir, bueno, tengo que comprar eh, por mes pagar mil dólares por esta medicina para mi hijo o para o para mí mismo, mismo y nadie se, va, se queja Simplemente, bueno, o me endeudo O, o trabajo más, etc Entonces, el, el, el, el servicio Público, incluso en Estados Unidos uh -huh. eh, Es tan efectivo como el privado ¿Cuál es la diferencia? Que como no Maximiza la, eh, la ganancia eh, Ofrece un servicio, es más económico Y en todas partes del mundo pasa igual No quiere decir que estoy a favor de la burocracia, eso es un tema aparte. No, claro. Ni quiero decir que no deben existir eh, emprendimientos privados. Pero sí está clarísimo de que es un mito, de que el sí. privado por ya per se lo hace mejor. Exactamente. Eh, lo, muchas sí. veces lo hace peor, y, pero además, sin duda, lo hace más caro. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros después seguimos conversando con MacFood, que además son muchos temas que queremos conversar y, y no podemos no hacer la pregunta que le hacemos a todos cuando vienen del exterior, cómo encontraste Uruguay. Y queremos saber más de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos con gente que vive en la calle, en la playa, en la plaza. Bueno, después de la pausa. A la puerta Y no verle, no verle La salida Venimos con Darno Yance con la música de Darno Yance hablando Taquarembó de Tacuarembó oh. que anoche justo nos mandaban desde Tacuarembó nos pedían tres canciones además con nombre las tres del Darno cuáles tres querían escuchar del Darno Los así Eduardo, que Eduardo sí aunque no sé aquí está su disco <risa> es alguna cosa así podemos complacer no eh, acá Carlos Amir manda un mensaje ah. buenos días mañana de radio este pregunta Jorge Mahmood Este, ¿En qué medida está incidiendo el tema de la guerra eh, Ucrania-Rusia eh, en la opinión pública del norteamericano medio, más ahora que van a elecciones? Gran abrazo y saludos a Jorge. Muy bien. Un abrazo a Carlos también. Uh, este, este año no, no nos hemos podido ver, eh, porque andamos corriendo, pero... Seguramente nos veremos otro momento. La guerra de Ucrania es, pa, es parte de un proceso eh, de primero de, de, de expansión de, de hegemonía de la OTAN que comienza en los 50 ya como proceso expansivo. Esto lo, lo hemos, hemos hablado con, con cuando mencionábamos eh, cuando Stalin le propone a, a A, a, a Londres Washington y Bonn eh, la, la, el, la entrega del, de la Alemania comunista a cambio de una neutralidad militar eh, de Alemania y, y, y la, la OTAN y, y Occidente no, no quiso, eh, porque la idea era expandir, expandir, ya hablamos de eso claro. la, la OTAN eh, me, me nombra ex -nazis, que incluso alguno trabajó directamente con Hitler y los condecora así recibió eh, condecoración de Hitler y, y de Washington al, al mismo tiempo bueno pero eso to fue toda una eh, expansión y cuando eh, cuando se termina la, la Unión Soviética que fue un suicidio no no, no fue un, un, un quiebre verdad uh, el, el ya se se planifica eh, lo que iba a ser el siglo XXI ¿no? y uno de, de esos eh, elementos que están muy claramente Um, eh, detallado por Brzezinski, eh, el ex eh, asesor de, de Carter, eh, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos en, en materia de no... Bueno, él también tenía oh, sus muertos, pero eh, comparado con nosotros era una paloma. Um, y para América Latina intentó impulsar la agenda de derechos humanos que fue saboteada por Kissinger y otros más. Pero el, el asesor eh, eh, eh, Brzezinski escribe en el, eh, en el 90 un artículo y se echaba completamente eh, uh, explicando cuál iba a ser el proceso de expansión de la OTAN. Cuando eh, muchos se, en Estados Unidos incluso decían ¿para qué, para qué queremos las CIA si ya se terminó la guerra fría? Uh -huh. Bueno, tenían que buscar más más eh, sí, conflictos. Luch. Y, y, y de, luego de que él pone en lista varios países del este, dice, bueno, último va a ser Ucrania en la segunda mitad del siglo XXI. Y, y todos recuerdan que el, el golpe de Estado 2014 eh, eh, fue filtrado en, en audios de, de la embajadora Victoria Nuland, eh, que yo mencionaba que Victoria Nuland, que además fue uno de los halcones que ha estado en todos los gobiernos anteriores, desde Bush, también es esposa de Robert Kagan, que es su escritor, pero además eh, es ideólogo de la De esa derecha eh, eh, que busca siempre la hegemonía Era parte de la, del, del, del grupo llamado para el nuevo siglo eh, eh, estadounidense Siglo 21 Y que, que lo dice claramente Le Necesitamos um, reconfigurar Medio Oriente en 1998 uh, Y el paso siguiente es la, la, la remoción de, de Saddam Hussein El ex aliado ¿Sí? de, de Washington Esta uh, mujer entonces sí, es, es, es Es esposa <risas> Y, y lo dicen lo que, lo que precisa, pero los estadounidenses no van a aceptar eh, una invasión tan fácilmente, y por lo al menos que ocurra una, un evento catalizador eh, como claro. Pearl Harbor, sí. y eso claro. fue el de septiembre eh, 11. Claro, no tenemos datos, y no, no lo vamos a tener probablemente por muchos datos si los tenemos. Es decir, hay, hay toda una continuidad. El, entonces, la guerra Ucrania fue parte de ese, esa continuidad, y, y más aún se intentó acelerar últimamente con la retirada de Afganistán, claramente. Recuerdan que, bueno, no recordaban pero lo dijimos, acá se viene algo gordo <ríe> por sí. esa retirada muy fuerte. y Bueno, eso era Ucrania. Ah, y eh, y Y el problema es que eso también aceleró lo, lo temido, lo que el, la hegemonía anglo-sajona eh, temía, que era una pérdida de hegemonía a, a favor de China y otros de, eh, y de otros grupos. Um, repito, una hegemonía que eh, no solamente la, ha sufrido por siglos el, el sur global, las colonias, ¿Sí? pero también el pueblo estadounidense y, y últimamente aún más. Porque también la clase trabajadora que ha sido evangelizada a través de los medios eh, en, en manos de, lo, de, de esos grupos de poder que concentran la riqueza, y eso está eh, documentado, no es una especulación, eh, eh, ha sido evangelizada y fanáticamente eh, se ha mantenido eh, obediente o con mucha rabia contra aquellas opciones que podrían cuestionar el verdadero poder. que generalmente son izquierdas, obviamente, claro. por por razones obvias. Entonces eh, es, es todo es todo muy consistente y esa población que que que no quiere repensar su camino es la más perjudicada. Son endeudados. Eh, Eh, como mencionabas en el corte, creo el hay, hay una cantidad de, de homeless o sin techos, gente que vive eh, en la calle, sí, pero es una barbaridad y creciendo en un país que monetariamente es el más rico del mundo todavía mm, y sí. que todavía es una potencia hegemónica, es decir, es la, sigue siendo la potencia hegemónica más allá de que está siendo eh, eh, discutida o desafiada por otras opciones, pero que tengamos esa eh, situación social. semejante a la España imperial que, que al mismo tiempo que se expandía, tenía guerras, se empobrecía por deudas y su población estaba lleno de, de, de mendigos. Incluso había un oficio del mendigo que te daba una cédula. Es decir, las sociedades eh, van implotando... y fanáticamente no lo quieren ver, sí. pero como lo sienten reaccionan con mucha rabia. Entonces también la población estadounidense eh, en cierta medida es víctima sí. ah, eh, y cuando hacemos esa fuerte crítica a ese orden hegemónico, eh, también les, desde mi punto de vista es en favor de esa, de esa gente eh, que está siendo asaltada eh, diariamente y no, no lo quiere ver. Sí. Lo sufre, lo sufre cada vez peor. Las, eh, los, eh, los dogadictos, 100.000 personas mueren, los atentados, ya hablamos online la, hace un tiempo la eh, sí, está, un, un tiroteo masacre por día es decir es una situación que ni en un país del llamado tercer mundo <risa> ocurre sí. pero estamos eh, nadando en, en billetes en dólares impresos de la nada y no resolvemos los problemas vale. eh, ahí en, en, dentro de ese panorama general que resumí siempre uno tiene la tentación de de ver de buscar focalizar un poco de mirar en, en una realidad tan vasta como Estados Unidos a veces se dice que hay eh, que va generando o vislumbrándose algunas señales distintas o nuevas en ese sentido desde la colonia latina Jorge por ejemplo a nivel de los trabajadores la comunidad latina hay indicios de de, de reacciones que muestran un camino Eh, nuevo o diferente de, sí. de ese estado tradicional en cuanto a, a, a organizarse, a protestar. Eh, vemos, por ejemplo, los primeros de mayo, donde <coughs> tradicionalmente mm. no pasa nada en Estados mm. Unidos, pero que las mm. comunidades mm. latinas comen. sin querer ser inocente con eso, sí. pero ¿hay algún signo de eso? Ah, muy débil. Ah, de la misma forma que, el, que la segunda mitad de los años 60, mm. hubo una fuerte reacción antiguerra en Estados Unidos. en las universidades en, otro, en en las iglesias en otros lugares apareció Martin Luther King contra la guerra de Vietnam Malcolm, Malcolm X una serie de, de líderes muy uh -huh. fuertes y en el en, la, en el lado hispano que vendría a ser más del California del Nuevo México apareció eh, César Chávez uh -huh. que era el Martin Luther King de, de ese lugar con, con una propuesta muy clara y, y organizando huelgas organizando resistencia lo, eh, logró eliminar muchos pesticidas que te estaban envenenando no sí. solamente a los trabajadores sino a la consumidores, eh, logró derechos para los trabajadores eh, rurales, una serie de derechos a fuerza y fueron demonizados por Ronald Reagan en esa época, claro. gobernador y muchos otros fueron demonizados eh, pero hubo una, una, una fuerte liderazgo, eh, maestras eh, eh, y, y otros no solamente uh -huh. de César Chávez um, que ahora es como un ídolo pero eh, hoy no hay aparece el, el eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, corner West eh, un conocido profesor eh, conocido personal, profesor que se postula a la presidencia, pero es más bien simbólico creo que va a ser una especie de bueno, va, vamos a pres eh, presentarnos a la, a la pres eh, candidato, como candidato a la presidencia como para eh, hacer nuestra narrativa un poco más visible pero los medios, grandes medios lo invisibilizan claro, claro. Eh, entonces él tiene Democracy Now o, mm. pequeños o, o, o medios más eh, de menos llegada y de menos fuerza eh, propagandística eh, pero contra narrativa y, y bueno, eso, esa gente se mueve ahí, pero no, todavía no es suficiente y para ir concretamente a tu pregunta yo lo que veo es eh, una gran división, ¿no? obviamente, están los cubanos de, del sur de Miami con algunas excepciones, porque tengo uh -huh. ra algunos eh, conocidos cubanos exiliados que están en contra del bloqueo, en contra de la ma esa mafia claro. tradicional que acaparó <ríe> y dominó la política eh, eh, de Florida y estadounidense. Eh, luego hay otros, eh, otros eh, más... Eh, Con una opción totalmente di diferente Un poco más de izquierda Pero lo que yo veo también es el, el eh, Que sufren el efecto evangelizador Y no hablo desde el punto de vista religioso Sino político No solo de los medios eh, Sino del de concepto de uh, de patria o patriota es decir, aquel que va a otro país y cambia su ideología, claro, eh, sí. cambia sus eh, valores para justificarse a sí mismo que hizo lo correcto claro. y, y decir, <ríe> si, si vas a este país tienes que hablar bien de, de ese país pero eso no es una secta, si lo criticas estás ayudándolo pues si, si le apuntas lo que está mal, lo estás ayudando Adulones siempre van a ver y no, no ayudan en nada, al sí. contrario ¿y qué pasa? hay otro eh, elemento que se agrega Cuando, eh, ahí está el eh, gran Eh, tema de la ilegalidad de los inmigrantes ilegales que, que cumplen una función importantísima en la economía como productores y como consumidores, claro. eh, y esto se está viendo en Florida ahora que, que se, han, se han ido por, por rondes antes. Eh, eh, esa, esa gente, eh, si bien muchos pueden decir, bueno, estamos a favor del porque somos latinos, nos sentimos identificados, pero el momento de votar. en el momento de, de a veces incluso eh, de conversar, es como que cuido mi chacrita, no quiero más competencia, que se jodan y además como no sí, votan claro. eh, es algo así como el plebiscito 2009 acá, con se, se plebiscito en Uruguay, si los de afuera podían votar, bueno los de afuera no pudimos votar, claro. entonces obviamente que, que ya los interesados son los pre, primeros perjudicados por el plebiscito y, y ahí pasa lo mismo, aquel que, que tiene un estatus legal es residente, logré un título es como alguien que claro. está en una... Eh, y, y, y el como decía Malcolm X o uh, Juan um, Montalvo en, en Ecuador, etcétera, el siglo XIX, pero aquel o, o uh, González Prada en Perú también, aquel que gana un pequeño uh, eh, cuota de poder se convierte en el más tirano o opresor de uh. sus hermanos, porque no quiere perder esa cuota. Y son los primeros cipayos, alcahuetes, eh, adulones y protectores. También, sí, es es sí. común. Es ¿Sí? que de hecho el poder siempre ha hecho eso. Ha claro. premiado, aplaudido a eh, aquel que o tiene un discurso conveniente o eh, te doy un premio y no me hables mal de mí. Claro. o Eso en los intelectuales, pero en la radio, el te, te, te publicito eh, en Radio Centenario viene Monsanto y, y te pone un millón de dólares acá. Claro, claro todos necesitan sobrevivir y dice ok, está bien. Pero luego vengo yo a hablar mal de Monsanto y, y usted están tal vez de acuerdo conmigo, pero la próxima vez tal vez vamos a decir vamos a invitar al otro, sí. hasta inconscientemente sí, sí, sí. eso inconscientemente pero está probado incluso que el en Estados Unidos directamente se han abortado investigaciones porque el que eh, eh, publicitaba Eh, no estaba de acuerdo y era el, el objeto de la investigación. Hay, hay muchas pruebas, claro. yo he trabajado sobre eso. Claro. Uh, y, y incluso algunos han dicho: nosotros pagamos 3, 3 mil millones de dólares y decimos que es noticia y que no es noticia. Claro. Explícitamente, no es que estamos deduciendo, lo, lo dijeron ellos directamente. Claro. Entonces hay una evangelización y en, en ese aspecto no, yo no soy. Hace un tiempo tenía cierta. Eh, optimismo en la idea de que la demografía es el destino. Uh -huh. Entonces, tú cambias la demografía, cambias el destino. Pero por otro lado pensaba, bueno, pero es como ocurre con los idiomas a veces. Es decir, usted, eh, en Buenos Aires tuvo una en, lo, en el 1880 tenía algo así como un 70% de italianos inmigrantes. Sí. ¿Y por qué Buenos Aires no habla italiano? Claro. Habla español. es que se van absorbiendo lentamente en la cultura y la ideología y la forma de ser del de lugar traen sus propias ideas sí. pero, pero la que vence generalmente es la dominante claro. si no hay un quiebre sí, sí, sí. y eso es sospecho que puede pasar y, y siempre ha pasado Ahí igual volvemos al marxismo del el ser social el que determina la conciencia ¿no? sí es un poco determinista, es verdad siempre hay algún espacio sí, de, claro. de libertad más gramsciano o, sí, pero en, en el sentido de que la mucho. cultura también eh, así como la cultura Eh, contradice un sistema eh, económico, es decir, eh, según Marx, bueno, cambias la, la economía, pues supongamos, el, el, la industria hace que el esclavo sea inconveniente, entonces ¿Eh? aparece de repente la moralidad antiesclavista. Claro, Eso es claro. bien de marxismo tradicional, ¿verdad? Sí. Después vienen otros y dice bueno, lo que, pero también cuidado, Weber y otros, ¿Eh? ¿no? y Gramsci, y la cultura también tiene una fuerza de, una fuerza de inercia. ¿Eh? Cambias el sistema económico y muchas veces por la fuerza cultural se continúan eh, ciertos valores. Uh -huh. Entonces eh, hay los dos factores. La economía es fundamental para cambiar valores, pero a veces desde arriba la, la propaganda eh, o la contrapropaganda eh, juegan un rol fundamental. ¿Cuánto? que deja pensando? Ah. Vamos a una pausa. Sombrero dado vuelta boca arriba sobre el sordo suelo Sin dejar de zumbar Estamos con el profesor Jorge McFood, su... profesor, escritor, bueno, ustedes lo conocen ya eh, Lo leo porque creo que es, es, explica también una parte de la realidad del Uruguay Acá un oyente, Raúl, nos dice en la unidad 1 de Punta de Rieles no le suministran agua caliente para bañarse a los presos, solo agua fría con temperaturas de 4 grados, con epidemia de cuadros respiratorios decretada por el gobierno, ¿Dónde están los derechos humanos y el respeto por la vida humana. Eh, como pie para ver qué has encontrado en Uruguay, con qué te encontraste vos, que no es que no venís nunca, has venido... bastante seguido. Sí, he venido, tengo familia, eh, pago impuestos acá, El, eh, tengo muchas, eh, como la mayoría de los inmigrantes, una fuerte conexión de todo tipo, pero sobre todo emocional. Eh, claro. El, eh, me estaré, si vi, tengo la suerte de vivir un poco más, eh, cuando me esté muriendo, voy a estar volviendo eh, a mis raíces, a mi infancia, a todo. Uh, eso no, no es algo que se quita. uno puede aprender incluso varios idiomas eh, pero el materno se claro. va a seguir siendo el materno el, eh, lo digo un poco pensando en aquellos que nos niegan la uruguayesa sí, y no lo digo un punto bien. de vista patriótico porque, porque estoy en contra de esa ficción eh, esa ficción colectiva de, de, de la patria que a veces está bien para, para cuando una colonia intenta independizarse y es una reivindicación, nosotros también valemos pero cuando pasa a ser algo nosotros somos mejores sí, <ríe> es, sí. es, es una ficción tóxica sí, sí. Ah, o las carapelas o, o los símbolos yo además tengo re reacción contra eso porque crecí en dictadura eh, yo sabía de los vuelos de la muerte en los en principios de los 80 o 70 sabía de la tortura, etcétera directamente, porque el, lo vi con mis ojos ah, y luego iba a la escuela con un discurso totalmente de la patria la libertad, la sí. democracia y, y, y, y pensaba, ¿qué está pasando acá? ¿no? Y, entonces, y acá te encontraste ahora con los 50 años del golpe Los 50 años del golpe, exactamente eh, eh, eh, eh, Con gente reivindicando Pero no solamente reivindicando También ahí hay una, un otro trabajo De evangelizador de, de, Que es la desmemoria por cual, Y donde es eh, eh, muy Efectivamente diseñada eh, Especialmente uno de ellos que ha sido eh, Sanguinete Uno de los autodenominados ¿no? o, o por su su gente como los responsables de la transición pacífica, etcétera, eso fue un secuestro de la, de la verdadera democracia, eh, con coraje de decir acabo algo mal, vamos a enfrentarlo, por lo menos enfrentarlo, claro. y descubrir la verdad, y luego si podemos justicia. Ah, no, no, fue fue una, incluso la población se sumó a esa cobardía de, de la impunidad, ah, ah no, porque la, a los terroristas eh, eh, también le dieron eh, eh, una amnistía, pero fue, fueron encarcelados, torturados le, ilegalmente, no, terroristas que se contarían dos, sí. algunos, sí. <coughs> o eh, que mataron a alguien, la mayoría eran disidentes, eh, estaban, yo los conozco, eh, gente... Eh, profesionales o eh, hasta, hasta me acuerdo algunos matemáticos que hasta de la NASA lo reclamaban pero gente eh, trabajadores etcétera eh, eh, brutal, eh, eh, brutalmente torturados eh, psicológica moral y físicamente bueno eso más que pagaron al contrario debían eh, eh, eh, debía ser reivindicados <coughs> pero toda esa la, la, la ley de, de la causidad de punitiva del Estado. Eh, todo eso fue y no quiero juzgar personalmente pues mi familia hubo gente que apoyó eso porque es mejor para que no vuelvan los militares incluso algunos apoyan los militares pero yo entiendo esa posición, hay que estar en el lugar, no, no voy a juzgar al que estuvo en el lugar, uh -huh. eh, como aquellos niños que estuvimos también en el lugar pero una vez que ha pasado ese tiempo, tenemos un momento de reflexión, tenemos documentos por favor, eh, está clarísimo de que eso fue parte de de una de un, de un sistema global que comenzó no solamente en siglo XIX, pero solamente si consideramos La Guerra Fría, la, la CIA estaba acá. Ha, sí. Howard Hand, que, que fue el principal uno de los principales destructores de la, de la democracia de Guatemala, que incluso Che Guevara estaba ahí cuando se destruye la, la democracia en Guatemala, con unas eh, mentiras que ellos mismos decían esto es falso que el, eh, Arbenz era comunista, etcétera. Uh -huh. Y si fuera comunista es su problema, el, el, pues el problema claro. de los guatemaltecos no, no de los estadounidenses. Pero es, él vino acá, incluso estuvo con una, una reunión en hay una, una, una una reunión en la casa de Carrasco Hunt y, y Ar Arbenz juntos Arbenz no sabía y Hunt lo dice en su memoria él no sabía que, que <coughs> yo destruí su, su democracia, etc eh, eh, hay varios testimonios sobre eso pero ya estaban acá, pusieron a Benito Nardone o por lo menos lo ayudaron eh, eh, eh, eh, Dan y sí, ya estaban acá era, plan, era un plan que ya estaba con Onganía que estaba con Castelo Branco, las, el golpe de 64 en Brasil de, en, en, luego viene en Chile pero ya estaba planeado desde los 70 ese golpe y ahí tenemos los documentos no. de Harry Kissinger, Helms y muchos otros es decir, ¿y, y por qué cortar la historia? y decir, la dictadura fue por, por los tupamaros los tupamaros vinieron después de toda esa historia es como las la FARC en Colombia vinieron después de los paramilitares que fueron claramente creados eh, explícitamente creados para reprimir todo tipo de protesta ¿por qué la protesta? bueno Cada vez que se, se, se sabe que van, se van a implementar eh, eh, políticas eh, antipopulares, al mismo tiempo invertí en la policía, en inventí la, en los militares, que eran una especie de policía paramilitar, eh, perdón, policía militarizada en, en, y paramilitar uh -huh. también. Sí. Es decir, se imprime en represión porque ya se sabe que las políticas económicas y sociales son antipopulares. Eso ya estaba. Y nos vienen otra vez que el, el, el, el, el, la dictadura fue porque hubo eh, guerrillero. Por favor, ¿qué, qué democracia decente se suicida claro. porque hay grupos, supongamos, terroristas. Ni siquiera grupos terroristas, eh, eh, pero si hubiese, nos vamos a, a destruir la constitución, violar todos los derechos humanos, secuestrar inocentes, disidentes, eliminar todo tipo de libertades para salvar la libertad. Eh. Es una broma de mal gusto y mucha es. gente la cree. Y hoy, y termino con sí. esto, hoy esa, esa narrativa todavía está tan fuerte que aunque sea un 5, un 10, un 20%, es crucial para aprobar leyes Eh, en alianza con el centro derecha que son antipopulares y que son pro eh, ex eh, dictadura. Uh -huh. Y en Chile. Historia, en, en Chile se repite el, eh, una encuesta reciente, es, eh, 36% de los chilenos está de acuerdo. Dice que fue justificada la destrucción de la democracia chilena. Eh, bueno, pero es que fue eso sino una evangelización. Cuando lo cuando está clarísimo que se destruyó para servir a las grandes empresas. Está documentado explícitamente. Sí, sí, sí. y, y. y, y ¿Qué pasó? ¿Está bien eso? ¿Está bien eh, destruir su propio país en el nombre de la, de la no injerencia extranjera cuando se le está abriendo la puerta a golpistas extranjeros? Ahora, Jorge, ahí, digo, esto da para mucho y, y ten, queremos redondear con estos temas, pero a todo este derrotero que podemos decir, bueno, el espectro de la audiencia de esta radio, de, um, Campo Popular, más o menos maneja esa reflexión, hay elementos que vos, como atento seguidor, además, los procesos históricos y políticos... <coughs> Que, que son llamativos, que deben incorporarse el hecho de que eh, estos 50 años, ¿cómo se muestra? Eh, bajo un mensaje común el espectro político uruguayo venimos de y Mujica han hecho un libro juntos han ido mm. han recorrido distintas actividades reflexionando mm. juntos de ese pasado coincidiendo más allá de de matices que lo marcan y en todas estas conmemoraciones mm. se mostró de todos los presentes vivos después la, sí. eh, qué qué te deja bueno, esa lectura eh, también dos cosas eh, principales a mí me parece que es una virtud del Uruguay todavía que la, el, las posiciones radicalmente opuestas todavía son capaces de tomarse un café junto. Eso Uy. está bien. Y yo lo, personalmente lo aplaudo. Pero la, la verdad no se negocia. Es decir, si nos vamos a llevar bien, nos llevamos bien porque uh -huh. tenemos mismo valor y somos amigos. Pero uh -huh. si, si vos pensás radicalmente a mí, no, no negocies eh, tu, tu visión simplemente para estar bien conmigo. Uh -huh. Es decir, seguimos siendo amigos. Eh, seguimos siendo gente civilizada. Pero la verdad no se negocia. y yo creo que que esa es presentar un libro junto y maquillar un poco la realidad como en realidad nos estamos encontrando y abrazando pero hay temas pendientes gravísimos pero gravísimos el el el, el, el, el, el. La cobardía de los de los uh, militares, que no solamente nunca participaron en una guerra, llamaron guerra, uh -huh. porque había que, que justificarse. No, fue una guerra, eh, los, eh, com, como Nino Gavazo, que torturó a mi abuelo cuando tenía las manos atadas a piñazos, lo, lo, lo, lo, lo reventó y se reía. Claro, y si, y si mi abuelo tenía las manos atadas. Y así esos, eh, muchos otros ejemplos. tortura Aparecían en América Latina los generales cuando la víctima estaba encapuchada. Uh -huh. ¿Qué guerra? eso es una eh, manifestación eh, monumental, faraónica de cobardía. Uh -huh. Y después repiten la misma cobardía, como Pinochet llorando cuando lo, lo, lo están por llevar a, a, a juicio al final haciéndose el inválido y luego se levanta cuando, sí, eh, cuando eh, llega a Chile. Exacto, todos recuerdan eso. Y, y o acá, eh, no, no eh, haciendo un pacto de silencio, señores, si, si fueron tan eh, valientes en hacerlo, díganlo, yo lo hice y, y acá están los muertos. Cada uh -huh. tanto salta un, un, un cadáver, unos huesos, cada años uh -huh. y hay que estar... no Ya ni le les ruegan, porque saben que no van a decir nada, y se están muriendo. Uh -huh. Pero tienen que ir a hacer un, un, un trabajo eh, como quien busca el, el secreto de las pirámides, arqueológico, uh -huh. y va, van apareciendo. Que, quien, los que mataron a esa gente no, eh, no sabían nada, quiénes eran, que, que, que eran animales. Uh -huh. y es un, un monumento a la cobardía. pero en nombre del coraje, el honor la patria, sí. por favor y una un poco... supuesta lógica de guerra guerra la llamaron ellos, sí. es como la guerra sucia en Argentina o, o la guerra en América Central que eh, eh, eh, solo en Guatemala en 1982 Ríosmont masacró a 12.000 indígenas, porque claro, estaban en tierras eh, codiciadas uh -huh. y eso en nombre de del, del, del, la mano dura del orden, del heroísmo pero no tienen un solo héroe Nos, en, en, la, la historia y el arte nunca va a rescatar un solo héroe si son eran todos cobardes y siguen siendo unos cobardes Una última de lo que quieras también eh, mencionar en el cierre de, de, de la perspectiva de Estados Unidos para los próximos meses, rumbo a las elecciones, pero el tema eh, cambio climático, el agravamiento ¿no? que se da, todo esto tiene sus si y venidas en estas cumbres que vemos, sí. acuerdos, la propia ONU diciendo no hay voluntad, no están expresando voluntad en, ante indicadores eh, muy graves. Eh, situaciones ya de pérdidas irrecuperables en indicadores que hacen a la vida del planeta. Esto en Estados Unidos, ¿en qué medida va preocupando, va generando, ya que hablábamos de, de expresiones críticas, organizadas, uh -huh. o también está por fuera de...? Bueno, eh, eh, te lo ilustro, algo personal, también muy breve. En uh -huh. 2009, la, la ONU eh, me pidió un breve artículo, para ellos decían, para apoyar junto con otros... De todas partes del mundo, eh, para su publicación, eh, apoyar el, la cumbre de Copenhague 2009, claro. que fue un fracaso. Eh, y, y ahí, eh, justamente, de hecho, eh, apuntaba sobre el consumismo y, y, el, y la, el, la destrucción del planeta. Ah, recibí montones de amenazas, ¿no? ¿Amenazas? Eh, sí, sí, eh, y, y la mayoría de, de América del Sur, porque. son los, los cipayos de América del Sur, uh -huh. no, eh, son más imperialistas que los imperialistas. Uh, y yo, hoy, eh, no, y una de ellas, de, de, muchas de, eh, se centraban en la idea de que estábamos propagando eh, hoax o teorías falsas porque recibíamos dinero, ¿no? un, un dólar recibí de, de, de la ONU. ¿no? Y, y, pero las grandes compañías de petróleo ponían millones de dólares en las grandes medios claro. para eh, eh, crear su propia realidad paralela. Claro. Hoy en día después de tantos años, estamos hablando de 20, 14 años de ese artículo, sí. pero el tema de reivindicación climática viene de los 70. Uh, Las casas, en, en, en, por ejemplo, en Florida, en Chaxum, lo estamos viendo, casas eh, en la playa, eh, muy, muy bonitas, de, eh, cayéndose eh, por la erosión. Uh -huh. Pero no una, sino una fila. Y así sucesivamente, en mayores eh, frecuencias de huracanes... Los mayores incendios forestales. Incendios forestales, pero también inundaciones son consecuencia claro, de eso. Claro. Incluso hasta el frío, que a veces baja de... de, de, de de de Canadá o de o del este a, a Jacksonville que a veces hace mucho frío es que eh, al mismo tiempo si miras tiene en, en Alaska tiene, está más caliente que en Florida es decir increíble ¿eh? Eh, hay, y bueno y las Marshall las islas Marshall y otras cosas es, está Lo estamos viendo con los ojos, ya no es simplemente ah. un tema científico. ¿Hay reacción ante eso? Bueno, ah, eh, comienza a haber una reacción, ya eh, veo que nadie, cuando uno habla del tema climático, nadie me dice que eh, están creando una, una teoría falsa, sí. etcétera Ya es muy difícil, pero no estamos, estamos con el agua al cuello. Y, y eso eh, está, hay una serie de consecuencias, eh, la eliminación de, de la variedad de, de insectos o de uh -huh. especies. La biodiversidad. Eh, eh, es, eh, exacto. Eh, eh, es catastrófico. Sí. Y, y, y recuperar eso va a ser mucho más costoso eh, no solo en capitales, sino en, des, en, en, en desarrollo social en, en desplazamientos de personas ahora están más o menos aceptando eso, uh -huh. pero siempre cuando es tarde y cuando se han muerto todos aquellos eh, terroristas eh, mediáticos uh -huh. que insistían de que no, no que eran mentiras, que no pasaba nada, que siempre hubo ca cambio climático pero <risa> ah, porque incluso a veces veían un, un, eh, por ejemplo, tomaban uno o dos años, es como la criminalidad criminalidad acá. Uh -huh. el, el, el, trimestre, el último trimestre de Uruguay bajó la criminalidad. Claro. Pero señores, miren la, la imagen total, no solo el, el trimestre. Exacto. Bueno, en cam cambio climático se decía, en el último eh, tres meses, cuatro meses, eh, hubo comparado al año anterior un descenso de la temperatura. Miren la gráfica total, es, es ascendente. Claro. Eh, y, y esas manipulaciones de los datos eh, es muy peligrosas y la gente cree lo que quiere creer. Ahora, ese puede ser un tema así que genere en parte de la sociedad estadounidense, que, que ya la habrá supongo expresiones, pero que, que haya un incremento de, de, de, de, de movilización en ese sentido, de es, sectores es... más... Porque no es lo mismo que la condición de los inmigrantes... Sí. ese tipo de cosas, no claro, sé. Que, a nivel que, juvenil también, no sé porque lo, los inmigrantes indocumentados simplemente le mandan a la policía y lo aplastan entonces claro. mejor no no llamar la atención porque me, me sacan del claro. país y son una población muy fácil de, de explotar, eh, ideológica y económicamente y moralmente eh. Eh, eso del cambio climático puede traer una fuerte consecuencia en la economía más aparte del problema del dólar claro. eh, que está puesto en cuestionamiento pues una moneda fiat eh, que se ha abusado de la impresión aparte de, de la pérdida hegemónica internacional Estados Unidos creo que siempre va a ser este siglo todavía un, un fuerte eh, actor, es el tercer país más poblado del mundo, es el tercer país más extendido del mundo, tiene muchos recursos etcétera, etcétera, ah, y todavía tiene mucho espacio para, para absorber inmigrantes, y los inmigrantes en algún momento van a ser disputados por Europa y Estados Unidos ah, pero la, la narrativa es la contraria ahora, el, el, un cambio en Estados Unidos yo creo que podría ser eh, como ocurrió durante la Gran Depresión que hubieron fuertes eh, reformas eh, sociales uh -huh. eh, el, el reconocimiento de los sindicatos eh, libertad y derecho a los sindicalistas, al derecho de huelga al, a eh, seguros sociales el, el gobierno cubrió muchos seguros sociales que no existían, que para mí es el gran invento del siglo no invento, pero eh, que hizo la gran diferencia en uh -huh. el establecimiento de seguro social en todo el mundo uh, Bueno, la posibilidad de que haya un, un, un despertar en Estados Unidos de, de, de, lamentablemente va a llegar con, eh, con un golpe muy fuerte, como cuando uno está durmiendo sí. y, y se despierta de, por un disparo. Lamentablemente, bueno, pero si no se despiertan antes, claro. eh, no hay otra. Quedamos con esa reflexión, sí. temas todos abiertos. A cuenta de seguir conversando contigo sí. desde allá, Jorge. Usted está yendo mañana, nos decías. Mañana, horas, sí, sí. En buen retorno. Eh, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, haberte hecho tiempo para pasar por acá, y bueno, vamos a estar muy en contacto rumbo a las elecciones y todo lo que está pasando en Estados Unidos, por supuesto Sí, todavía queda mucho camino. <risas> Exactamente Muchas gracias eh, por haber Gracias a ustedes, acá. siempre es un placer